Hola, ¿cómo estás? Un saludo especial, te habla Jairo. Hoy es agosto 30, martes de 2011. Son las eh, 11.50 de la mañana. Hoy ya hemos tenido un día muy bonito, una mañana muy bonita acá en Bogotá, Colombia. Soleada, un clima muy agradable y se mmm, siente energía bien, bien interesante. Bueno, en este audio quiero compartir contigo... Mmm, varias reflexiones y observaciones referentes a la última experiencia que tuvimos el pasado fin de semana, sábado y domingo 27 y 28 de agosto, con la realización del segundo simposio virtual de astrología, la, la segunda etapa, la cual fue una maratona astrológica en la cual tuvimos eh, ocho conferencias, bueno siete, ahorita aclaramos lo de la conferencia de Jerry, y fue una experiencia bastante, bastante enriquecedora. Eh, las personas que tuvieron la oportunidad de asistir en, en tiempo real en alguno de los dos días o hubo bares que asistieron las dos jornadas, pues así lo han constatado con sus comentarios en diferentes espacios, ¿no? principalmente en Facebook, en ese gran rey y hermano que viene siendo hoy Facebook como canal de comunicación. Y, y también a través de varios mensajes, correos privados, el chat interno de la conferencia, al móvil, llamadas, bueno en fin ha sido impresionante la retroalimentación que hemos tenido de este evento y en términos generales eh, ha sido muy bueno, muy positivo, realmente una experiencia bien bien bien bonita que, que vale la pena vivir en alguna ocasión y pues estas, estaba yo ahorita revisando estadísticas, tuvimos eh, 680 registros de correos electrónicos para las cuatro conferencias, de los cuales se hicieron válidos unos 280, 290. Eh, de, o sea, eso significa que, que ese fue el número de personas que, que compartieron la experiencia en los dos días, ¿no? Eh, algunos repitieron, otros no, pero, pero todos modos fue una experiencia muy, muy interesante. Eh, entonces, lo que yo te voy a compartir en este momento es referente a esto, a, a lo que vivimos. Hay varias preguntas, varias observaciones, surgieron también. ideas muy interesantes y eso es también lo que te voy a compartir ahora bueno, lo primero porque se de, decidió si dejar de acceso abierto y gratuito, la verdad esto es unido a un proceso muy personal mío que he estado viendo en los últimos no sé, 5 o 6 semanas eh, voy a grabar un podcast únicamente para hablar de eso en otro espacio, en otro escenario pero lo, también lo voy a compartir por acá después si estás interesado en conocerlo conozcas esa información Y, y realmente, pues, lo que hice fue tomar un riesgo porque inicialmente el, el, el simposio se diseñó bajo una estructura de un producto comercial, bajo la modalidad de un acceso abierto, en una primera etapa, las primeras ocho sesiones que se realizaron en julio, y una de acceso VIP para acceso VIP, perdón, para agosto, eh, que fue la que acabamos de realizar este fin de semana. Entonces, bajo esta, bajo esa estructura, bajo ese modelo de negocios, pues, se diseñó una estructura de costos. en la cual el principal costo era eh, los honorarios por los conferencistas. Esto se, se estableció una tarifa, un honorario por la conferencia establecida. Y realmente cuando asumí dejarla abierta, pues lo asumí eh, haciendo y, y teniendo muy claro que de todos modos ese, ese compromiso se debía eh, cumplir. Eh, cuando yo publico que el simposio a hacer de acceso abierto hay dos o dos conferencistas. me escriben diciendo que y me comentan que, que ellos desean de alguna forma también contribuir a ese a ese ejercicio y, y no van a cobrar sus honorarios y los van a hacer acceder también a la propuesta de abierto. Eh, la verdad me sorprendió, no, no lo esperaba, pero me sorprendió y, y de alguna forma fue como una señal como para preguntar, ¿no? Entonces de, de, de, le, le pregunto a los a los A los, a los ponentes, envió un correo en estos días preguntándoles que se presenta esta situación, que de todos modos el compromiso está establecido y que, que, que dado el caso se cumple, pero que está la opción también de, de donar el, el compromiso que se adquirió por los honorarios y la gran mayoría, yo diría, todos han respondido que, que sí, que no hay ningún problema, entonces, dado esa situación, pues eh, confirma que fue una buena decisión haber dejado el, el simposio de acceso abierto y gratuito. Ya viene el otro tema de las grabaciones, las grabaciones son, eh, eh, pues de alguna forma la grabación nos, nos permite financiar estos espacios, en lo que hace referencia a la herramienta que se contrata que es GoToWebinar, es una herramienta por la cual se paga un dinero mensual eh, y hay otra serie de, de componentes de software que de pronto no son tan evidentes pero que hacen que la página sea pues bastante fluida y bastante ágil la comunicación, ¿no? que eso también pues, implica unos costos mensuales, entonces eh, de alguna forma sí es necesario establecer un producto que genere un ingreso pues, para suplir esa, esa necesidad tecnológica, eh, y ahí viene el costo de las grabaciones de las conferencias, pero, pero, pero, ahí viene la buena noticia, el domingo, mmm, o oh, yo ya lo estaba intuyendo realmente la verdad, desde el sábado con tanta energía que manejamos y lo que pasó el domingo por la tarde con lo de la vela, la verdad fue guau, wow, algo de, de de no creer todavía está pues, haciendo un proceso muy fuerte a nivel interno de de, de separar lo racional de lo hecho y vamos por buen camino pero pero bueno y hubo otra otra situación paralela que hace unos cinco días también no mentiras hace unos ocho días el domingo hace ocho días me compartieron y Y fue un mensaje muy claro y de alguna forma me decía, bueno, esta información tienes que dejarla abierta no solo en acceso, sino también en acceso a las grabaciones. Entonces por eso ayer se tomó la decisión ya formal, oficial, con los ponentes de dejar y dar acceso gratuito a todas las grabaciones. Eh, yo previamente ya me he contactado con algunas personas, que un grupo de personas que adquirieron con, con, con unas semanas de anterioridad, las grabaciones con ellas pues ya les les comuniqué por vía email que pues hay, hay dos opciones interesantes en las cuales cualquiera de las dos es bastante bastante beneficiosa para ellas entonces yo quiero aquí en lo energético no voy a dar nombres no voy a dar números pero sí dar un agradecimiento muy especial a esas personas que han aportado con dinero eh, y de alguna forma han permitido el desarrollo de, de este espacio y la continuidad también del espacio Eh, ellos ya saben quiénes son, ya me comuniqué con ellos, eh, mi reconocimiento nuevamente público a ellos por ese voto de confianza cuando cuando es el intercambio de dinero. Entonces, eh, por mi parte también les voy a dar algo muy bueno, eh, asumir el compromiso que teníamos con las licencias y eh, y qué y oh, otra opción que ya les voy a contar ahorita más adelante que de pronto atañe a más personas. Bueno, eh, un éxito total. Eh, de pronto el único inconveniente en su momento, pero que ya se fue superado, fue la conferencia con Jerry. Eh, con él hicimos una prueba unos días antes eh, con la herramienta, la misma herramienta, hicimos el ejercicio de hacer la conferencia y todo funcionó perfectamente. Entonces no había ninguna señal o indicio de que nos fuera a molestar en, el, en el, su conferencia el sábado por la tarde. Él estuvo conectado en toda la conferencia de Luis Ángel, entonces fue muy raro, pues que en el momento en que le diéramos el acceso a la presentación no se pudiera desarrollar por los problemas de conexión que tuvimos. Que básicamente no se entendía muy bien, o no, no, no se entendía bien el audio. Realmente este tipo de situaciones, en mi experiencia me, me dice que puede ser algo, son dos posibles variables: equipo o, o conexión a Internet, pero lo que nos desconcertó bastante fue que antes lo habíamos hecho y funcionó muy bien. Pues dada esta circunstancia no se pudo realizar ese fue el inconveniente fue el único inconveniente o sea, no hubo ningún otro inconveniente sino que no pudimos desarrollar en tiempo real la sesión con Jerry. De todos modos pues se hizo un ejercicio interesante hicimos una una tertulia con Alejandro Eusebio, Ernesto Cordero, Blanca Bustamante eh, y varios de los asistentes en ese momento nos nos hicimos una pequeña tertulia donde eh, compartimos algunos temas de, de astrología y fue bastante bastante interesante. Entonces, eh, a Jerry, pues un gran abrazo, ya te lo he confirmado nuevamente por, por correo electrónico y las veces que por Skype hemos podido hablar, eh, esto a veces suele pasar y te tocó a ti inaugurando tu primera experiencia virtual, entonces, eh, un gran abrazo, comparto con ustedes y les transmito el gran interés y colaboración que Jerry en todo momento tuvo y el gran interés por, por manifestarla y compartir su, su ponencia. Eh, esa ponencia ya la tenemos, eh, en próximos días se va a compartir para que tengan acceso a ella Bueno, entonces, siendo ya esa noticia, pues el acceso al simposio fue completa y totalmente abierto y gratuito va a ser, o sea, el acceso fue abierto y gratuito, las grabaciones van a ser abiertas y gratuitas, las vamos a dejar completas. actualmente están los primeros 30 minutos, entonces poco a poco voy a irlas publicando acá en el blog, eventualmente también en Facebook y en Astrólogos del Mundo también eh, agradeciendo la, la labor que Roberto ha hecho estas últimas semanas, pues ha sido bastante, bastante interesante y también un gran abrazo a Roberto pues por esa ese espaldarazo a, a, a esta propuesta, eh, en apoyarnos y en divulgárnosla, ha sido una labor bien interesante y yo entiendo también Eh, el esfuerzo que se hace porque Roberto tiene una comunidad muy interesante eh, tiene un costo, de pronto para la mayoría de usuarios pareciera que es transparente porque es gratuito, pero ahí se está asumiendo un costo grande en eh, mantener y administrar esa comunidad entonces pues, eso también es un esfuerzo que hay que reconocer. Bueno, tuve muchísimos, muchísimos mensajes, la verdad muchos, muchos mensajes, eh, muchos correos, nunca había tenido tantos correos, hasta de ayer Duré casi todo el día contestando correos, enviando mensajes, entonces un gran agradecimiento. Eh, tema Venezuela, tenganme paciencia, tengo ahí varios correos de varias personas que residen en Venezuela, eh, los tengo ahí, les voy a contestar también uno por uno, estamos finiquitando unos detalles, pero, pero es una realidad que, que el acceso a cualquier material de así de simple lo podemos hacer con Bolívares, entonces ténganme un poquito de paciencia. Voy evacuando poco a poco información, ya con Venezuela me falta finiquitar dos cositas y una vez tenga esa información lista, se las comparto a cada una de las personas que me escribieron directamente al correo. Entonces, eso es para tema Venezuela. La primera vez que tengo un libreto yo para hablar o grabar un podcast, aquí estoy chequeando mi libreto. Porque son varias las, las noticias que, que me están compartiendo. Bueno, tuve que hacer aquí una pequeña pausa... nuevamente oposición 10 a la 4, <risa> bueno entonces, eh, bueno tengo un libreto, yo realmente la verdad no, no acostumbro a, a tener libretos, pero me tocó anotar porque eran varias, varias cositas que tenía que tener pendientes para informarlas, bueno lo otro es que como les yo comentaba en, en grabaciones y en espacios anteriores, eh, yo a partir de ahorita de septiembre voy a asumir unos nuevos procesos, estoy cerrando ciclos, Ando muy en sincronía con ciclos numerológicos, con ciclos también de la carta astral, entonces quiero aprovechar esa energía. Pues hasta ahora estoy haciendo conciencia de eso, realmente de la, de la coincidencia con los ciclos, ¿no? Pero ya es algo que internamente ya estaba eh, asumiendo y, y, y, y presumiendo. Entonces, un primer cambio, se van a cerrar tres espacios virtuales que hay. En los próximos días envío correo informando cuáles son. Eh, Astrología es así de simple, también voy a retirarme un poquito en cuanto a la parte visible, o sea, voy a seguir haciendo podcast y compartiendo textos, pero de pronto en los cursos virtuales y contenidos no va a estar tan visible, tan presente. Pero pero eso no significa que el espacio siga vigente a raíz de esta experiencia del simposio y el buen feeling y buena energía que sentí con varios de los de los exponentes, aunque ya la mayoría de los conozco desde hace mucho tiempo, Eh, les solté una idea en estos días, ya he recibido respuestas de algunos de ellos, de generar unos espacios eh, periódicos semanales de acceso abierto a través de la herramienta de conferencias para eh, charlar y discutir de astrología. Hay una sinergia muy bonita eh, en algunas áreas, especialmente eh, astromedicina, estadística, Eh, muy posiblemente desarrollemos cursos, de hecho ya hay dos cursos que se van a, a, a programar por los o sea fue impresionante la respuesta que hubo especialmente en el tema de, de Marcela Astromedicina eh, pues casitos muy puntuales se, se venció una necesidad muy grande de, de, de ampliar esa información tema Blanca también Blanca Bustamante bueno estoy mencionando algunos pero de hecho todos todas las ponencias tuvieron una gran acogida en la opción de desarrollar o profundizar más Entonces, eh, es muy probable, de hecho, pues ya como les digo, hay dos cursos que, que arrancamos la próxima semana, uno que arranca la próxima semana, el 9 de septiembre, y ahorita les doy detalles, pero pero el espacio va a seguir funcionando, pero yo no va a estar tan visible, o sea, tan, tan tan operativo en cuanto a los espacios virtuales, quiero dedicarme a, a un proyecto que, que le tengo una energía muy grande, y, y me voy a dedicar a eso, y también eh, quiero encerrarme en mi casa 12, <risa> ...para ya terminar la actualización del software... ...la verdad quiero... Ese es, un, ...es una meta que tengo... ...un proyecto que tengo ya para este año... ...entonces... Eh, de, ...por eso... ...mi participación no va a ser tan, tan visible... ...y en ese espacio... ...en esos nuevos espacios... ...pues ya van a aparecer otras personas... ...van a ser de acceso abierto y gratuito... ...uno de esas personas me decía... ...un sol en Virgo puso el grito en el cielo... jairo. ¿usted por qué está haciendo todo gratuito? ¿Dónde está su ganancia? ¿Usted qué está recuperando? <risa> eh, yo le decía... Eh, realmente pues eso no me preocupa porque de alguna forma tengo la certeza eh, de, que, de que todo esto que estamos dando lo vamos a recuperar y de hecho pues ya hay cosas muy concretas realmente tenemos muchos cursos, muchos materiales, el software bueno hay mucho, mucho elemento que de alguna u otra forma está financiando estas locuras que hacemos entonces eso no me preocupa sé que varios de nuestros usuarios, de las personas que nos están escuchando tú que nos estás escuchando en este momento Varios tienen el perfil de, del acceso gratuito abierto y está bien y hay otros que tienen el perfil de, de adquirir información y, y, y tener conciencia de ese intercambio energético. Entonces no hay problema, no hay lío, eh, realmente lo, este espacio lo estamos patrocinando es con lo que eh, conseguimos a través de la venta de los productos que tenemos. Y de alguna forma pues lo gratuito eh, a algunas personas les, les ayuda y les genera procesos interesantes. Entonces... Eh, Eso es. Eh, ah, bueno, otra cosita, fotos, por favor, hoy es martes 30, esta mañana miércoles 31, quiero recibir fotografías. No importa si asistieron o no al simposio virtual, de todos modos van a acceder a la información que el simposio virtual va a darles. Entonces, si quieren, envíenos una fotografía de alguna forma que la fotografía con el pulgar arriba indique que están... Eh, interactuando virtualmente, ya sea a través de una grabación o que estuvieron en el simposio o que van a oír las grabaciones, que van a ser abiertas, pues ya cualquiera las puede ir. Entonces, por favor, viendo la fotografía. Es muy rico conocer a la persona que, que está detrás. La verdad, ha sí, sido una sorpresa para mí muy agradable ver los rostros con personas que he podido interactuar. ¿no? Entonces, eh, y voy a hacer una sorpresita con esas fotografías. Todavía no les he contado, pero va a ser una sorpresita muy bonita que, que estoy seguro les va a encantar. Ok, eh, entonces fotografías por favor envíenmelas hoy martes o mañana miércoles, hasta el miércoles en la noche voy a recibir las fotografías, pulgar arriba y, y algo que indique que están interactuando virtualmente, ya sea el micrófono, la de ADM, el computador, algo, algo que indique que es una fotografía tomada para este espacio. Bueno, lo que se viene, eh, vamos a iniciar con espacios gratuitos semanales. Eh, ya confirmados con Juan Carlos Gómez de Alquimia los días miércoles 4 de la tarde hora Colombia, 6 de la tarde hora Argentina para este momento ya en, en invierno creo que será la, la, el ajuste 11 de la noche hora España va a estar una hora usando la sala de GoToWebinar compartiendo de alguna forma información que, que él tenga relacionada con astrología o Con las personas que en ese momento puedan asistir y e interactuar. Entonces, muy rico tener a Juan Carlos. Y los días viernes, 10 de la mañana, ahora Colombia, mediodía, hora Argentina, 5 de la tarde, hora España. Van a estar en eh, Marcela, médico psiquiatra, Marcela Paón, junto a Diego Staris, haciendo el mismo ejercicio, compartiendo información interactuando. La verdad, esto es algo que desde hace tiempo tenía en mente pero la verdad no había visto como la oportunidad o la energía de desarrollarlo y a raíz del simposio pues qué mejor aprovechar esa, esa energía de hacerlo y es probable que desarrollemos otros espacios vamos con otros ponentes eh, que les demos un acceso para que desarrollen información estoy esperando respuesta de algunos y confirmar algunos detalles a ver si si, si se suma esa, esa propuesta Entonces esa buena nueva les tengo miércoles y viernes, salas abiertas go to webinar para hablar de astrología con, con personajes como se han dado cuenta ustedes de una gran calidad humana y un gran conocimiento astrológico. Y el nuevo curso, arrancamos con nuevo curso, algo que nos han pedido pero impresionante, se dio el momento, el simposio lo confirmó, lo, lo, lo autorizó de alguna forma, es un curso que va a desarrollar Diego. es Bili o Luna Negra, arrancamos este 9 de septiembre de este viernes en 8, este próximo viernes en 8 arrancamos 7 y media a 9 y media de la mañana van a ser 7 o 6 viernes, estamos definiendo aún eso, pero mínimo son 6, 6 sesiones, 12 horas, máximo 7, 14 horas y una vez finalice seguimos con nuestro estimado Quirón. <ríe> tanto que me han reclamado a Quirón en el software, ahí va a estar Quirón, entonces vamos a ver, yo creo que sí, para dentro de 7 semanas ya la versión operativa del Pain Astro Cruz, la nueva versión va a estar listada de hecho, muy probable que yo la libere antes, que haga unas pruebas antes eh, pruebas de campo, entonces necesitaría usuarios beta, usuarios beta son personas que de alguna u otra forma están validando el producto Entonces esas son las buenas nuevas Arrancamos eh, Grabaciones full, completo acceso del, del simposio, las 16 Conferencias van a ser de acceso completo Totalmente libre, gratuito Pueden hacer con ellas lo que quieran Menos venderlas, porque son gratuitas eh, Iniciamos eh, salas abiertas para hacer tertulias en astrología, primero miércoles, después viernes, es posible que se desarrollen otros espacios con otros ponentes, ya les avisaremos. Y tercero, un curso de Lilith, Luna Negra, que inicia 9 de septiembre junto a Diego. Eh, súper, súper, por favor, este curso yo sé que va a gustar mucho, eh, de entrada le digo, vender nuestros productos es lo que nos permite financiar estas locuras. Eh, les damos lo mejor en cuanto a herramientas, en cuanto a acceso, en cuanto a calidad, eso ustedes lo están viendo reflejado. Esta es una página que es libre de publicidad, no nos gusta promocionar cosas de otros espacios que alteren o que generen un eh, manejo enfocado y energético no adecuado. Entonces los dejo con esa noticia, me alargué un poco, 20 minutos, creí que iba a ser menos, pero bueno, vale la pena. Y seguimos en contacto, eh, yo seguiré a través de lo virtual, no seguiré tan presencia en tiempo online real, pero eventualmente Facebook, Skype, y, eh, bueno, hay varias, varias formas en las cuales nos podemos contactar, o la más sencilla, el correo electrónico. Bueno, un gran abrazo, hasta una próxima oportunidad, y ya sabes, cualquier pregunta que tú eh, nos la haces llegar. Bye.